Mayo mm -hmm. esto es de nuevo Días de Instrucción Muy buenas Estamos cogiendo ritmo, ¿eh? Sí, ritmo, vamos, de crucero Últimamente venimos bastante Y bueno, a ritmo de los de los Chetacrome Motherfuckers hemos empezado hoy La pronunciación va a empezar el día Pues sí, como siempre, ya sabes que así me las gasto yo Ya sí Cuántos más punk, como los Chetacrome eh, Que bueno, se llamaban así... En honor, o por desgracia, del célebre guitarrista de los Dead Boys y los Rocket from the Tom y estas bandas de Protopun de Cleveland. Y que le añadieron el Motherfucker, bueno ellos, solamente para tocar un poco los pinreles y eso. ¿Los y pies? Sí. Y lo que no son los pies. Y nada, que practicaban ese sonido así guarro, abrasivo y caótico que algunos definían como la versión italiana de los Germs. Pero que, bueno, que es bastante más... Más gocha que Mucho los, más sucio, super, es sí. una sociedad súper gocha. Y, <risa> y bueno, pues eso, una de las primeras bandas del hardcore italiano, concretamente de pizza ¿no? mm. Y bueno, este disco en concreto es, de, es, es el primer 7 que tienen ellos, creo que es del año 81, y se llama 400 fascists, o 400 fascistas. Sí. Y es, bueno, esto es, creo que es en honor a, a un desfile que hubo en Pisa de, de 400 paracaidistas del ejército francés. Sí, este tema que es una vez television, que es el primero de la cara B, o en la versión <risa> pirata, el segundo de la cara, como es nuestro caso. Sí, bueno, y decir también que, que este disco en su día se editó en, en mono, so, con sonido mono, que bueno pues igual era típico en la época, pero que a día de hoy hay muchas cosas de las que se reeditan que están en mono se, se pasan al estéreo, y sin embargo, pues este este pirata que se editó hace unos años, pues se, eh, sigue sonando en mono como, como sonaba entonces. Sí, suena bien, ¿no? Decían que las... Que los conciertos en vivo de esta gente eran bastante caóticos. Bueno, a juzgar por el sonido en un disco, uno puede imaginar ya un poco el tipo de grupo que eran. o bueno, quizás es una de las bandas italianas de hardcore que más se dieron a conocer y sí, más internacionales. Y que aparte, envercieron un... en recopilatorios, ¿no? En el, en, el de... en el de Peace este, el Paz. Huh. Eh, y en meeting. el de World Class Pong, ¿no? El eso ya no lo sé, pero en el mítico este que eres, no sé si es un doble o triple LP de Sí que salen un montón de bandas de de Caslanda, sí. Me parece que además impulsado a, por la gente de MDC. Eso ya no tengo ni no idea. estoy seguro, pero creo que sí. Y, y bueno, que luego también estuvieron girando por ahí por Estados Unidos y demás años oh. más tarde. Y de hecho hoy en día hay bastantes bandas que bueno, yo creo que se inspiran un poco en el estilo así igual, de, de los Chitagrom. Y bueno, pues hoy tenemos novedades, tenemos también cosas viejas que poner y, y bueno, vamos sí, a, a comentar también pues cosas que van a acontecer esta semana y eh, incluso vamos a igual a hablar un poco, si da tiempo, sobre, así a grandes rasgos sobre algunos aspectos de la contaminación que vivimos en Aviles. Pues muy bien. Y, y bueno, pues antes de continuar, eh, vamos a decir un poco la agenda de, de las cosas que yo he visto que pueden ser interesantes esta semana, quizás tú sepas otras. No sé, ahora no, si son no dice hoy mismo día 23 a las siete y media aquí en oviedo en el Yarla la yegra creo que se llama sí. eh, hay una charla sobre los crímenes de estado en colombia y en méxico que bueno pues que puede resultar interesante o sea, a las siete y media el día 28 a las 12 aquí también en Oviedo eh, eso a las 12 horas desde la estación de Renfe, sale una manifestación que organizada por la ruta contra el racismo Bajo el lema stop, redadas, detenciones y deportaciones. No sé si es la clásica que se hace todos los años de la ruta contra el racismo o, o, es, o es otra parte. Y bueno, ese mismo día, día 28, a las 20 horas, eh, hay un concierto en Avilés, eh, a cabo de cuatro grandísimas bandas, como Ay. son Tensión, eh, Opresión, Asesinato del Poder y Jejez Khan se comió a, a mi padre. Y... Y bueno, vamos a comentarlo también esto lo, Si eso lo comentamos también más tarde Que vamos a poner unos temas De Ese algunas día, de las bandas que van a tocar Eso ya toca el Harfa también, ¿no? Vengo, ah, cierto, es cierto es que toca Harfaiter eh, Joder Junto a algún grupo de hoy, creo Tocará los quejones Y, y bueno, pues Si eso, vamos ya con la segunda canción luego comentamos esto del concierto ah, vamos ahí Voy a poner una <risa> canción actual De un grupo de Filadelfia Y que suena así Espera, porque me tienes que haber avisado para poder ponerlo. Ah, ¿Cómo se llama el grupo y eso? Son Sheermag y son una banda formada por cinco punks pero que practican un sonido inspirado por bandas de rock and roll, garaje power pop y tal. Y que desde que sacaron la, el 7 pulgadas en septiembre pasado lo están petando bastante. Llevan... Más de un mes, creo, por ahí de gira, tocando con bandas rollo Market Man, Parked Course, eh, six Thoughts y tal, que es un poco la crema del garaje y eso. Y, y en festivales como este que hay en Austin del SXSW, que no sé cómo se dice bien, o el Caos in Texas. Y ahí va, este tema se llama Point Breeze, de los Yermag. Ahí estábamos de vuelta, escuchar a esta banda de Filadelfia. Y bueno, como decíamos, sí, bueno, sí. no si sé, quieres hablar más sobre esto. O... Sí, bueno, básicamente eso, que son los cuatro temas de este estilo. Sacaron, creo que hace un, unos días o unas semanas, un tema del próximo EP. No sé cuántos temas tendrá, que debería salir a lo largo de este año, dentro de poco, en Catorga Works, que es otro sello bastante activo y prolífico en este sentido. Así que, bueno, si a alguien le ha gustado, que esté atento con esta gran banda de fili Y a quien le haya gustado o no le haya gustado, eh, es con esto sí que tiene que estar atento. <ríe> que vamos a hablar del de concierto ahora, de, de eso del próximo sábado, Chabal. día 28. Y, bueno, pues eso, que va a tener lugar en Avilés, en, en el Paz Paseo Malecón. Buen hombre En Avilés no tenemos ocupas ni centros sociales donde hacer el concierto, así que va a tener que ser aquí. Y... Y bueno, pues eh, para quien no sepa dónde está, está frente al Paseo de la Ría, donde en la zona donde están todos los barcos así ¿Cómo bueno, se llama la avenida o, esta, o que, me, que me gusta mucho el nombre? Avenida Conde de Guadalhorce, número 39 Muy bien eh, Y, y desde bueno, las 8? pues desde las 8, el, el concierto está fijado para las 8, pero ya desde las 7, 7 y media estaremos... Habrá un pincheo vegano y estaremos escuchando casetes He hecho un par de recopilatorios de, de 90 y No lo habías y, contado eso Y bueno, y tengo intención de hacer, bueno ya he hecho algunas, unas cuantas copias para poner ahí para vender en el concierto también y, y bueno, pues como igual no hay demasiada gente al ser en Avilés, intentar cubrir también un poco los gastos vendiendo algún casete de esto eso. En total son unas ochenta y pico canciones, bastante clásicas en general para mí al menos y otras un poco menos conocidas No sé, he recopilado ahí lo que creo que, que puede gustar al personal Y que no hagan que ruido de haga... entrar, tío, porque eso de estaremos en las siete y media escuchando casetas, la sensación de que vamos a estar todos ahí en un círculo, sentados en el suelo, en plan secta. No, no, vamos a estar bailando play. un poco agresivo y comiendo seitan y... Ah, bueno, tofu. bueno, pues sí, pues sí, eso sí me cunde. Y, y a ver, que la gente sea puntual, porque claro, si no son puntuales, cabe la posibilidad de que se pierdan al Grupo de Oviedo. Que son Gengisgan. Bueno, ya está dando por hecho que son los primeros Pues no, nos vamos a quitar el puesto Ah, bueno, <risa> para mí mejor y, y bueno, que habrá también distribuidoras de, de, de discos, camisetas, fanzines Cintas y demás material Por lo claro, menos por sí. mi parte va a haber algo Y supongo que haya más gente que lleve cosas Ay, Y bueno, pues las bandas son Ya las hemos dicho antes, Tensión, que vienen desde Desde Leganés Y desde Madrid, el 50% de componentes Viven en Madrid capital y 50% en, en el barrio de Leganés Y, bueno, barrio o, o ciudad del extra radio sí. Y, bueno, pues hace Hacen, hacen pun oscuro Y bastante influenciado por, por las bandas de la segunda oleada de pun inglés A mi manera de ver Como pueden ser Attack, Infra Riot, Los Blitz Partisans, etcétera, etcétera Sí, suenan ese rollo, pero también... Personal Sí, pero yo creo que puede molar a cualquier fan de... Hasta de Black Flag o Brander así que tampoco tiene mucho que ver con esa época Porque algunos riffs y tal me recuerdan también un poco A bandas más Y a veces también... Yo creo que la guitarra se inspira sobre todo hora hacer punteos sigue en, en bandas de post pum puede ser y, a, sí, a, a, a y hablándolo con masculina. él ya, ya me dijo que se ha dicho más gente y eso y bueno luego las bandas locales asesinato el poder haciendo sucio hardcore y opresión haciendo hardcore radical que bueno que llevábamos un tiempo sin tocar debido a ahí que uno de los miembros de ambas bandas se ha ido a, a vivir a Londres en busca del estrellato y <risa> Y por último, en el cartel aparece como iba mi padre, que bueno, ¿qué hace esta gente? que Yo, yo no sé qué hacen estos chavos. Hacen choque. música disco, para bailar y para... Pero bueno, son punks haciendo música disco, creo, ¿no? No, son son fans de la música disco y de Camarón haciendo punk. <risa> Más bien. Y fuera y bromas, es así. Ah, y bueno, y todo esto tendrá, es pues, un precio de... por decirlo de alguna manera, precio, de, de 3 euros en apoyo a... Pues a, a los gastos del concierto, básicamente, a intentar pagarle la gasolina a la extensión. Así que, claro. a ver si, si venís, apoyáis y, y pensáis una noche, como dijeron ayer a la TPA, que esto fue anunciado ahí en la radio de la TPA, y dijeron que ibas en una noche de auténtico punk. <risa> <risa> Para los anales de la historia. Y, y bueno, pues hablando así un poco del concierto, vamos a poner un par de canciones. La primera de ellas es de tensión y se llama Víbora. Está inspirada pues en un hecho personal que vivió el, el cantante en, en su trabajo y bueno, parece que allí eh, pues uno de, de, de los que había en, en su trabajo y más concretamente el encargado era una auténtica víbora y por eso esta canción de la extensión para, para él. Así que si eso la ponemos ya, mm, venga. De los Tensión, esta que es, claro. eres una víbora Nada, no, nada, no, muy guay Bueno, yo nos vi en directo hace un mes aproximadamente, un poco más, en Madrid y, y fue una pasada Te creo Esta gente forma parte del tridente, del tridente de la Santísima Trinidad de, <risa> del puma dileño Que son Tensión, Régimen de Guerra y Crusti para mí y, y no sé, para los amantes del Punt Radical yo creo Yo no conozco más, sí, porque me los dijiste tú ¿cómo? Hombre, digo, de, de, de las bandas de Madrid y... Sí, Actuales, ya, sí, que sean así más guarras y tal, ¿no? Sí, sí, porque el resto... En Madrid hay bastante garaje, pero ya es... No, hablando así parte, de punk, sí, sí. De punk. Yo además de garaje no tengo ni idea Bueno, así, garaje, creo. rollo... Como los que vinieron hace unos meses aquí, los <ríe> peluquería y tal, ese rollo Y bueno, pues... Eh, otra de las bandas que va a tocar en el concierto Somos Opresión Eh, de, de Genghis Khan. creo que no hay nada grabado No, no hay nada porque no tenemos grabador Y el asesinato del poder, puesto cosas alguna vez Y quien quiera escucharlo, pues hay un mancan de estos de mierda Y, y, y hay cintas y una cinta. Si quiere alguien pillarlas, pues puede escribir momento al contacto de la página Y bueno, pues opresión, pues como nunca ha sonado por ahí Salvo los conciertos Pues vamos a poner una grabación que hicimos hace unos meses Y que bueno, de momento se ha quedado en el aire porque no estábamos de todo contentos con el sonido Y bueno pues como vais a ver somos una banda de pun jodidamente inecto y un sonido muy sucio e infecto muy básico y, y bueno pues ahí vamos a poner una canción que se llama has perdido el juego que está basada pues en una detención o en, en general en las detenciones que en, en, en las detenciones en general y demás pero sobre todo nos inspiramos en una detención que sufrió un amigo en una manifestación en apoyo al caso este de gamonal y demás Y bueno, pues como nos tocó un poco cercano el tema Y estábamos justamente esos días Pues empezando a hacer temas con la banda Como que lo sentimos Bastante aquello Y, y nos inspiró a la hora de hacer esta canción Que se llama Has perdido el juego Y hablaba básicamente de eso, de una detención bueno. y, y de pasar unas horas en un calabozo y demás Así que ahí os dejamos con Opresión y Has perdido el juego En primicia Ahí, ahora ahí teníamos ese tema sucio de de la opresión, como tiene que ser. Y bueno, en el cartel de, del concierto que lo vamos a colgar en la página sale salen como unos punks paseando por por ahí por por Avilés, que es como un fotomontaje de Aviles y las fábricas y lógicamente Photoshop a tope. No, no hay Photoshop aquí. No, no, no esto es, está hecho todo con tijeras y Ah, bueno, momento. bueno, fotomontaje, quiero decir. Sí, sí. Y Y bueno, salen ahí unos punks, a ver si alguien adivina quién son No sé si tú lo sabes no, Igual te lo dije o algo, no sé Alguna banda sueca, ¿no? Yo creo No, no, no, no a, a ver si alguien lo adivina Ahí lo dejamos caer eh, Es difícil, pero bueno Y bueno, pues, ¿seguimos con lo siguiente o qué? Ah, venga, pa'lante Vamos ahora, pues A poner una de estas bandas de, de la segunda oleada de, Del pun inglés yo son los Kroeng y bueno, No sé si realmente se pronuncia así Yo creo que sí es, es como una... O sea, esto de Crongem viene de, de Chronic Generation O Cronjean, no sé Bueno, el, el caso es que eso, que viene de, de Chronic Generation como eso Es una brillatura de... Sí y, y bueno, pues No sé, es una banda que a mí me llama mucho la atención Igual, a ver, más o menos es conocida Para los que, los que conocen bandas del puno inglés Pero igual no es una de, no es la... de las primeras sí. bandas En citar cuando se habla del puno inglés De la segunda ola y Y la verdad que desde la primera vez que los escuché me llamará mucho la atención Y bueno, eh, en algún momento, no recuerdo cuando, me hice con este su primer 7 que se llama Puppets of War Lo cual quiere decir creo que como títeres de guerra o algo sí, así las marionetas, los títeres sí. y, y bueno, pues para mí es lo mejor de ellos, aunque tienen bastantes discos que, que son muy interesantes Por lo visto este disco pues como que alcanzó bastante éxito ahí en las listas independientes del de, de UK. De, de UK Y Y bueno, esto los llevó a, a, a como a que a que hicieran el, el mítico este, o sea, los llamaron los otros otras bandas para que hicieran con ellos el mítico tour este de, por el Reino Unido llamado ¿cómo era? El Apocalipse, sí. Y, y bueno, giraron junto a Discharge, Exploited, Antipasti y Antilogien en este en ese tour. Y bueno, pues la canción que he elegido para, para poner es es la de Lice, Mentiras. Que yo estoy intentando leer la letra Y no conseguí descifrarla Si eso después de ponerla y sí, ¿sí quieres echarle tu un ojo Y podemos comentar Y a ver si hizo algo interesante Realmente yo te llamé Para que vinieras a este programa Para que me hicieras las traducciones <risa> Bueno y Estoy conforme <risa> y... y bueno pues La verdad que La canción también que da título al disco Es, es jodidamente buena Pero había que elegir una y dije pues voy a elegir Lice Venga Y bueno pues Lice. ahí os dejamos Con los cronjen Que son maravillosos Ahí estaban esos Krongem y, bueno, por lo que hemos deducido, pues la canción hacía como una especie de crítica a la droga, ¿no? Sí, a las drogas o a cualquier tipo de alucinógeno y tal que altera tus circunstancias. Sí, que parece que como que cuando se drogaba mentía o algo así, dice. Sí. Aunque que digan eh... que los borrachos dicen la verdad. Sí, habla de que es una realidad disfrazada y tal y que después de que se dé cuenta de lo gilipollado que está con las drogas o con lo que se refieran en el tema en cuestión, pues que... Pues que lo único que, que quiere hacer es morirse y tal, y que le den un cuchillo para automatarse. Sí. Bueno, pues la verdad que no, yo no sabía que este tema hablaba de esto y me ha sorprendido no. gratamente. A pesar de, de que me guste mucho musicalmente esta canción, pues también me gusta de lo que trata. Sí, mira. ¿Nunca te ha costado saber una cosa más? Una sorpresa. Sí. De los Kronji. Y bueno, pues... Pues y eso, vamos ya con la siguiente canción. El siguiente tema, a ver dónde... Donde lo tengo... Que es de un grupo de Filadelfia también, creo como que, bueno, los Sheer Mag de antes. Vamos a poner una banda actual. Sí, esto sería 45, creo. Sí, ese es el segundo corte. Eh, es una banda de Filadelfia que se llama The Stasi. Me parece que ya sonó aquí la demo. Que bueno, que es una banda de Filadelfia y... Y que... Bueno, pues aquí hay un colega mío dentro de la banda y que siempre me manda todo el material. Y, y también hemos puesto pues otras de sus bandas, como... Como... Hostia, no me acuerdo ahora Cómo se llamaba Me cago en Dios Bueno, toca también ahora En otra nueva Que se llama blank Spell Que creo que van a venir A Europa, ¿no? Sí, de gira Y van a pasar por el Estado Y querían pasar por Asturias también ¿Ah, qué? Bueno, esa es la idea En principio El caso es que él vivía aquí vivió aquí En Oviedo unos meses Y bueno Estuvo aquí en la radio Se conoce bien Estas calles y demás Así que Supongo que tendrá ganas también De volver a pasar por esta zona Un día aunque sea a tocar Y me imagino que era la ilusión Y... Y bueno, pues han sacado ahora, después de la demo, un, un flexi. Parece que con bastante éxito en, en los off-tanks de, de la Máximo Rock and Roll. Yo creo que este tema de la portada también, no sé. Y, y bueno, se llama state by Your Ears. Y, y la canción que vamos a poner en el segundo corte que se llama No exteriority Rit. Eh, realmente no sé de qué llega a hablar este este 7 en general, pero la idea en principio era de que iban a hacer un 7 como un poco conceptual o algo así que tratara como sobre una historia de amor eh, en, la, en la antigua URSS o, o en bueno, sí, ¿no? los países de, le, de Europa de del Este, por, más bien. Por la imaginería que utilizaban y por los dibujos y, y, tal, y, y claro, bueno, pues es, eso, era como eso una, una historia de amor o algo así en, en, en teoría, o sea pero luego que tenía un trasfondo y trataba como sobre temas ya, más críticos, ¿no? vale. sí. Mm. Y como que era igual era un amor un poco perseguido, algo, algo así creo recordar que me habían comentado en su momento antes de sacar el el, el Fleshy No lo sé Así que bueno Vamos a hacer sonar Esta canción que se llama No Exteriority Venga Eh, que se nos colaba ahí la segunda canción Y bueno, pues eh, Sí, está sonando Pues nada, que Ahí estaba, de estás? Y, y ahora, pues a ver con que nos expone aquí el amigo Gabriel Pues ahora con otra cosa Bastante nueva Que es de un grupo de Australia eh, Que se llaman los Wet Blankets Las Mantas Húmedas o, bueno, también esto es actual, ¿no? Sí, sí, sí, esto es mi actual. Son guajes, muy guajes. Y como los no Genghis Khan o más, más, más, mucho más. Y son de un sitio que se llama Gulong, que está cerca de Melbourne y donde ahora están saliendo bastantes bandas tanto de punk como garaje y demás. Y nada, hace unos días sacaron el primer largo que son menos de 20 minutos 10, 11 temas que se, me, se llama Rise of Webblank que he sacado por Agitated en, en Inglaterra y por Antifade en Australia y bueno, nada, decir que el cantante de la banda tiene 15 años creo y el resto andan por los 18 por ahí y que es hermano, si no me equivoco del tipo de Ausmuthians y tal y que están metidos en la mayoría de bandas que hay del palo y, y eso en esa ciudad o en ese pueblo Como The Frowning cloud Clouds, Hierophants y demás. Y bueno, voy a ir con el tema que se llama Dieter Code My Buzz, que está incluido en ese largo, que como acabo de decir va a salir en breve, en físico Y que formaba parte también de un single que sacaron hace unos meses, que era el segundo trabajo que habían hecho porque antes habían hecho otro single que los había sacado un sello italiano. Y bueno, ahí vamos con el tema que habla simplemente de llegarte a la clase porque otro tipo coge tu bus Ey, ahí estamos Bueno Eh... A ver, vamos a poner ahora Una... Es que vamos a... iba a poner una movida Pero mejor la leo luego Porque me ha pillado muy de sapetón esto <risa> Eh... Tienes que prepararte, vale Sí Está... Ah, esto que ha empezado muy bien Se está convirtiendo hoy en... En un caos En otro desastre más Llega el caos a Radio <risa> Cuca Cuando comienza ya esa destrucción y y a ver, ¿a quién vas a poner ahora? Vamos a poner a... A, su... a Down Syndrome Que es una banda canadiense Bastante cruda Y... Y eh, en concreto es este 7 de, del año 84 Que, bueno, no sé si... No, no, no tiene nombre ese... O sea, Debe ser homónimo, ¿no? Sí y, y la canción que voy a poner es el último corte del disco Que es como la canción más más rápida Como más el ritmo de, de divil la batería Y se llama Suicidal Eyes Y, bueno Esta banda, decían aquí en, en este disco Que sacaron en 1984 Que Down Síndrome No se llama así por, por el síndrome de Down Sino que es como como una especie de, de juego de palabras o algo así, hablan de, pues eso, de, de, del síndrome de los de abajo. ¿Quiere decir como...? Sí, no, como, habla del, digamos, síndrome de Down... Como síndrome, digamos, como enfermedad. No, o como, si, habla de, pues de eso, de las personas que está, que estamos por debajo, de, de aquellas que tienen poder, de aquellas que tienen mucho dinero. Eso. Y, y demás. Y, y, bueno, no sé si... si a ver, el tema por lo que estoy leyendo, como tiene la letra bastante corta, medio más o menos habla, sí, es un poco la temática típica de este tipo de bandas, supongo que todo le pedirá un poco en este sentido pero letra bastante comprometida contra el sistema capitalista y habla de vidas borrachas y tal por un sistema que, que es incorrecto y que está mal y hay, bueno, pues repito varias veces lo de los ojos suicidas y tal que no sé qué tipo de metáfora será porque estoy todavía un poco pero bueno sí, no sé más o menos lo que Llego a deducir y, y por lo que veo trae también ahí pues, Un montón de, de, de textos y demás O sea, como unos pequeños párrafos Ahí, los que no sé si son los miembros de la banda Sí, a, explica además Lo del Down síndrome que contábamos antes Que no se llaman así por Por el Por el tipo que se pide a Down y que Fue el que descubrió, el que fundó El desorden genético Sino que en su caso se refieren A digamos el síndrome eso de los de abajo De la condición humana que ellos entienden que está generalizado porque es una condición que cada vez empeora y tal y que está por debajo, digamos, las élites, ¿no? Y bueno, pues si eso pinchamos ya Suicide Lies y que bueno, que, que la verdad que yo creo que esto es, es algo bastante desconocido y yo cuando me lo enseñaste no los conocía y desde entonces me los pongo bastante, o sea que es un disco muy bueno para mí. Tiene también una demo anterior a esto estaba bastante interesante y bueno eso para mí este es el temazo no sé si a, a otros pues les llamará más atención a otras canciones pero esta canción me parece increíble así que vamos a hacer sonar ya los Dawn Syndrome Menudo temazo. Vaya pasada. Sí, sí, sí. Y bueno, pues como decía a, que iba a leer algo, pues... Pues eso, que... Hace unos meses tuvo lugar en Avilés como una especie de... Bueno, una especie no, una exposición así de, de dibujos y, y, y demás eh, basados un poco en, en la contaminación que, que veníamos sufriendo en Avilés desde desde la apertura de ensidesa y demás. Y... Bueno, por hacer un poco de, de resumen por, por si alguien no lo sabe o demás pues sobre los años 50 60 eh, el, el estado español en, en, aquel, en aquellos momentos llevado a cabo por o sea por, por franco abrió un una, una fábrica en, en Asturias llamada Sidesa dedicada a la metalurgia y Aviles que, que era una ciudad que como de unos 20.000 habitantes pasó a tener una población de 80 y pico mil habitantes en, en cuestión de muy pocos años y esto a lo largo de los años hizo que durante algunos años de los 80 Aviles fuera la, la segunda más la segunda ciudad más contaminada del mundo y la, y y primera, la primera Europa. ¿eh? Bueno, hubo había otra ciudad en Polonia que no recuerdo su nombre ahora que durante algunos años como que se disputaron ahí eh, a ver quién ganaba. Ver, el arroso trono de la <ríe> sí, de, de la sociedad europea. Y eso, y, y bueno, a día de hoy muchas de las plantas que habían cerrado parece que la contaminación es menor, al menos eh, no cae ese hollín que, se, que caía el cielo cuando yo era pequeño. Yo recuerdo ir para Viles caminando y estar cayendo ceniza de, del cielo todos los días, se veía caer ceniza del cielo. E incluso antes de que yo naciera, que por lo visto era un poco más más potente aquello, hay gente que dice que si ibas con una camisa blanca y estabas un buen rato por la calle volvías a casa con la camisa bastante sucia. Vaya tela. O sea que... Y bueno, pues en la exposición esta que comento había una, unos textos eh, de, pues escritos por algunas asociaciones ecologistas o, eh, o colectivos ecologistas de Asturias y de Avilés y, y bueno, quería leer unos párrafos así a nivel informático un poco por encima y dice así uno de ellos que se titula benceno y habla del benceno que ahora vamos a decir lo que es y dice otro año más Aviles triplica el nivel de benceno del resto de Asturias el benceno es un hidrocarburocíclico vo volátil que presenta alta reactividad con compuestos oxidantes químicamente es un líquido incoloro de aroma dulce que se evapora rápidamente en la atmósfera y con una solubilidad en agua bastante escasa el benceno Está clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, incluso en dosis muy bajas, al ser un reconocido ca carcinógeno en seres humanos y otros mamíferos lactantes. La exposición de larga duración a altos niveles de benzeno en el aire por producir leucemia, cáncer de colon, etc. Y hay que recordar que dentro del proyecto de investigación Salud Infantil y Medio Ambiente, que se está realizando en los últimos siete años, ya se comprobó que en el área sanitaria de Avilés los niños presentan el nivel más elevado de benzeno en sangre que en todos los estudiados en España. Eh, aunque la relación entre la contaminación del aire y los efectos en salud es compleja, es evidente que los peligros ambientales causan efectos adversos para la salud de los que los padecen. La presencia de benzeno en la atmósfera se debe principalmente a las emisiones producidas por la combustión incompleta de carbón y los derivados del petróleo, así como... Por, los por el almacenamiento y la y distribución de estos productos petrolíficos vertederos, fabricación utilización de disolventes orgánicos y manufactura de determinados productos químicos en Avilés la mayor fuente de producción son las precarias baterías de Arcelor y luego hay otro texto que se llama calcificación de la placenta que bueno aquí no lo nombra pero Avilés pues durante algunos años hubo bastantes mujeres que dieron a luz con, y la, la, al dar a luz la, las placentas salían de color negro Y, bueno, habla aquí un poco eso, de cómo hace, afecta la contaminación de oviles a, a, al, al embarazo y, a, y, a, y al feto y demás. Dice así, los investigadores estiman que por cada aumento de 5 microgramos por metro cúbico en la exposición en partículas finas durante el embarazo, el riesgo de bajo peso al nacer aumenta en un 18%. Se trata de un aumento habitual de estas partículas que se encuentran por ejemplo en las emisiones de los vehículos y los contaminantes atmosféricos industriales. Es importante destacar que el incremento del riesgo persiste en niveles por debajo del límite de la calidad del aire existente. La exposición a bajos niveles de contaminación atmosférica durante el embarazo tiene un impacto en el en el bajo peso al nacer, menos de 2 kilos y medio después de 37 semanas de gestación, lo que está relacionado con problemas respiratorios en la infancia, así como con enfermedades que se parecen que se padecen a lo largo de toda la vida. El estudio también analizó el impacto en el tamaño de la circunferencia de la cabeza por sus posibles efectos en el desarrollo. Y bueno, es que esto de aquí ya no me acuerdo si lo había subrayado o no para leer. El caso que bueno que en Avilés pues, mucha gente nace con, con problemas respiratorios, hay una, una cantidad de asma pues bastante elevada comparada con, con, con otros lugares y, y las alergias las padecemos bastantes Así que bueno, eso ahí a a nivel informativo un poco Ahí quedaba Sí, lo vamos a poner a Lucrate Milko O sea que tenemos el día <risa> oscuro para acabar Y ahora vas a poner tú a Oscar Du, ¿no? Sí, a Hasker Que bueno, para animar Yo, eh, Mira, Oscar es una banda súper mítica Y a la que nunca he prestado atención Y bueno, me pf, gustaría igual escucharla un poco Pero, pero... lo primero tampoco O qué o sea, los y No tal, digo que, que no me guste en... ni me deje de gustar digo, Que nunca me he parado a, a escucharlos Pero, o sea, nada o... Sí, míticas, a, a ver, míticas? he escuchado alguna canción suelta, pero me refiero, nunca me he puesto a escuchar un disco No, pues lo primero igual te molaba, los primeros 7 que sacaron y tal, cuando formaban parte de la escena hardcore y tal, de ahí, de Minnesota y eso. <risa> Era más, y a mí me molan porque siempre tuvieron mucha personalidad. O sea, incluso cuando eran hardcore sonaban a Husker Du, yo creo, ¿no? Y luego pues atenuaron mucho el sonido y demás y lo acabaron siendo, pues bueno, una banda que a mí ya no me... Da mucho más a partir de este disco de hecho pero bueno están guay y lo que se le da a partir de ellos sigue estando guay su y más porque son granango gran gente con muchísimo talento y al final cuando juntas talento pues quieras o no saben jugar wise y bueno el tema que voy a poner es de que lo heaven hill que yo creo es el, quizá el tema más pegadizo del disco que es el new day rising seguramente también el disco más accesible que tienen Y como decía antes, salí, sacado por SST. Y como decía antes, yo creo que es el último disco así guay definitivo de hasker y eso. Porque luego ya vendría Flip Your Wing y, y El Candy, pero que bueno, tienen cosas guays. Pero yo creo que este es el, el último disco redondo de hasker Y bueno, el tema en cuestión habla de, pues no sé, el amor o el encaprichamiento ficticio, supongo, de... O sea, hacia una chica de la, de la colina del paraíso, aunque bueno, en el Heaven Hill este, al parecer también es un tipo de vino barato, así de supermercado. Y luego hace bastantes referencias y tal a que la tipa está todo el día de vida y eso y le deja las botellas de vino encima de encima de la chimenea y tal cuando él llega de noche y eso. Y bueno, no sé. Bastante turbio en general y con la amargura característica de los Huskers, pero bueno, ahí vamos con The Girl of Heaven Hill. Ahí estaban esos Husker Du Un temarraco, eh Husker du que... Ya, ya faltaba que dijeras eso tú hoy vaya, vaya, vaya, vaya eh, Bueno, Husker Du que... Significa noruego... Te acuerdas Y le, aunque no lleva a Diersis Y se le añadieron para darle un aspecto así como más... Más misterioso y tal A una banda que decía sí Pues eso, ya fue muy... Muy suya desde que empezaron y tal Y yo creo que la personalidad de los miembros Estaba bastante reflejada en el sonido... Que tuvieron casi siempre Y este en particular es uno de mis temas más Predilectos sí, No sé, ese estribillo es Es tremendo Y bueno, está muy guay Y ahora vamos con los lucrate, ¿no? Sí, vamos a poner ahora ya para cerrar el programa Una banda francesa La verdad es que Francia, pues igual no fue un país muy prolífico En cuanto a Punt se refiere salvo, Salvando el hoy Parece que a día de hoy también sigue abundando Bastante, de hoy. Bast bastante <risa> la escena Hoy a día de hoy y, y bueno, pues sí Sí que salieron algunas bandas que a mí me interesan bastante Pero no demasiadas Comparado con otros lugares del mundo no. y, y bueno Lucrate 1000 es una banda como muy Muy especial, muy, muy rara, original sí. Muy rara, muy bizarra Ya simplemente el arte de este disco Que es el, el primer El primer EP de la banda que sacaron en el 81 Y que se llama los Lustigues no sé cómo venga, venga, venga Sí, sí, sí, déjala ahí Parecido Pero bueno, es difícil de, de pronunciar para gente como nosotros y, y bueno, pues según hemos estado leyendo eh, Parece que, que esta banda fue comenzar, o sea Comenzaron siendo dos personas que eran lecheros Sí y Se dedicaban y, a repartir leche Y de ahí lo de Milk, del nombre sí. Se lucraban ahí con la leche Entonces lucrate a Milk Claro. Y, y bueno, parece que luego se, se unió ellos a una chica que, que tocaba el teclado y que procedía de los Estados Unidos Que debe ser también la que canta, porque es una voz femenina, claro. en este disco Y bueno, pues eso, autoeditaron el disco en el año 1981 ¿Auditaron? Autoeditaron, ah. quizás lo pronuncie mal eh, Y veíamos ahí que era también una banda un poco cabrona, ¿no? Porque cada uno tocaba lo que menos claro, le gustaba bien que pues un, un poco en broma y, y que, que eso ca cada uno toca el instrumento que menos le me gustaba y bueno pues como decía ya simplemente con el arte del disco se puede ver lo bizarro que es en la portada salen pues dos personas con unos rasgos así como o, de gigantismo parece sí el arte del disco pues es desplegable y contiene pues como una especie de un montón de fotos de deformidades y tumores y cosas muy raras que transmiten bastante mal rollo Sí, un poco desagradable Es muy oscuro y, y bueno, sale una foto aquí, pues, no sé, supongo que las calles de París Donde salen, pues, es que prácticamente una ventana de punks o algo así, ¿no? O más, quizás Sí, punks a la francesa, no, son más de 20 Estos son de... Vamos a contarlos y... Nada, no, son, son demasiados. Y parece también que se dedicaban pues cuando comenzaron a, a pintar los edificios de París, 35 creo que son. A pintar los edificios de París el nombre de la banda, Locura de Milky, que había... Como los flippers que tenía en San Francisco bueno, y escorbuto en las calles de sí, San Francisco, escorbuto es rock, claro. ¿Nos has contado ya. 35 digo por ahí, o sea que para que digan que no y apunsen en Francia. En Francia. Por lo menos los 35 los tenemos contados. <risa> Y bueno, pues eso, que eso ha sido todo por hoy Aquí en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM De Oviedo y Lugares Aledaños Y bueno, pues recordar Eso, que el día 28 Nos podéis ver las caras ahí a nosotros Y a, y a más Y podéis partirnos las también Bueno, eso ya será más complicado debido a a, a nuestro exceso <risas> nivel de musculatura eh, Pero eso, que, que podéis vernos ahí en Avilés eh, Y podéis ver a Tensión, Asesinato del Poder Gengis Khan se comió a mi padre y opresión A las 20 horas en el Paz Paz y Malecón Por 3 euros Y que Os dejamos con Lucrate Milk Con este tema de un nombre larguísimo Que se llama She told me about this permanent building society No sé si se pronuncia así Pero bueno eso eh. sí. Sí, Ahí os dejamos con sonido De sintetizadores, trompetas, guitarras Tambores Y demás Venga, Salud Thank you.